Egunon gusti, gustio y bienvenidas, bienvenidos un día más a Caixo Berriozar. Este es el magazine de actualidad de Berriozar y Riatia, como siempre en el 100.8 de FM o si nos seguís por internet en eguskiplaza.net. Comenzamos una nueva semana tras eh, todos estos días en, de fiesta, se ha terminado ya el puente, pero bueno, no os deprimáis ya que enseguida a la vuelta de la esquina tendremos ya las eh, fiestas de Navidad, tendremos ya las eh, Navidades para hoy, como muchos lunes eh, últimamente... Eh, tenemos un programa bastante, bastante deportivo y es que vamos a hablar del Día del Deporte de Berriozar que tendrá lugar mañana mismo. Para hablarnos de ello tendremos con nosotros en breves minutos a Josu Bayo, técnico de deportes del Ayuntamiento de Berriozar. Pero bueno, antes de pasar a nuestro turno de entrevistas, os traeremos toda la actualidad de Berriozar, toda la actualidad de nuestro entorno, de nuestro pueblo, en nuestro Berrión Alvisteak, nuestro boletín informativo en euskera. Toda esa actualidad os la ofreceremos también en castellano con el Berrión Noticias, el boletín eh, en castellano, lógicamente, y después llegará Jaime Iribarri que nos traerá Eh, lo que vaya encontrando, lo que haya encontrado por el momento en la red, buceando por la red. Y ya para finalizar con nuestro programa de hoy, os traemos como cada lunes una nueva receta de la mano de nuestra cocinera particular Raquel Marti Artú. Todo esto y mucho más aquí en el 100.8 de FM o en Eguzquiplaza.net. Esto es Caixo Berriozar. Bendua kamar ditu gaurko honetan astelena da eta hau berrrion albistegia duzue berriozar albiste albiiste emankizuna eta kirolarekin hasiko dugu beraz gaurko kontakizuna kirolaren eguna ospatuko baita bihar bertan auditorioan berriozarko udalaren kirolsaak komenaldia egin nahi die gure herriko kirolari nabarmenei eta horgetarako gala batz antolatu du biharko. Hala, lehenik eta behin, kirolari txikien jane buruzko aurkezpen bat eginen da. Horren ostean, Javier Andu eza mendizaleak berriozar inguruko mendi bilaldi zenbaiten berri emanen digu, eta azkenik aurtengo kirola ipamenak banatuko dira. Itzordua esan bezala bi bertan izanen da, abenduak amaika arreatxaldeko zazpietan entzunaretoan. Eta kirolarekin jarra ituz, berriozarko mendiastearen irugarren edizioaz mintzatuko gara, mendi, mendiaren irugarren astea antolatu du BKM enditaldeak, Aste azken honetan, abenduak amabi ikusentzunezko emanaldia eskainiko du, xabieran du eza, mendizaleak nire ibilbideak izen kulturgunean izanen da hori, arreatxaldeko zazpi erdietan. Abenduaren amalauan ostiralarekin, beka emenditaldeak, bimila eta amaikan, egin zuen espedizioari buruzko ikusentzunezkoa eskainiko du, hau ere, arreatxaldeko zazpi erdietan eta kulturgunean. Eta abenduaren amabostean berriz, datorren larun batean, inalaiara Barbak Monterrosaren inguruko lau milakoen e, ibilbideabaari buruz hitz e, eginen du ikusentzunezko emanaldi baten baitan. Bukatzeko abenduaren haaseeiako berriozarko mendizalek e, mendiateraldia antolatu dute milaunda laurogeita ha ama irakurri izeneko mendira. dira. Itzordua eguzki plazan egginen dute goizeko bederatzietan. Aurreko astean hemen kaixo Berriozar magazinean e, bakkin irekin hitza egin genuen BKM endi taldeko kidea irretiko kolaboratzailea eta mendi hasteko mendi hastearen antolatzaile eta bat eta berak kontatu zizkigun ba haste honen inguruko gora berak eta baita ba ura prestatzeko egin beharri izan duten languzia Llevamos praktikamente desde octubre organizando todo eh, Son muchas horas se hace con con cariño porque si nuestras cosas no se harían la gente se quemaría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 Si no, estas cosas no serían. kirolak alde batera utzita mendialdea bi eskolaraioan gara orain bertan itxialdia eginen baitute garraio publikoaren alde mendialdea guraso elkarteak itxialdia antolatu du esan dugun bezala abenduaren amairuan eta amalauan izanen da hori eskolan bertan. Antolatzailean esanetan asmoa da eskola garraio zerbitzua aldarrikatzen jarraitzea eta eskuntza departamentuan eragina izatea eskola ordu tegiaren. barruan eskolako bazter bat okupatu Abenduaren amairuan, ostegunarekin, ostegun honetan, sartuko dira gurasoak eskolara goizeko bederatzietan. Prentz aurrekoa eskaineko dute lehenbizi eta gero txandak eginen dituzte itxialdian parte hartzeko. Ostiralean dira ateratzekoak, aherriatxaldeko lauter dietan, ordu horretan bertan, manifestazioa aterako dira. Aurrekin, Euskal Herria plazaraño. Eta hostiralean ere berriozarko ondare inmateriala aurkeztuko dute gure erriko ondare materiagabearen inguruan egindako lana jendaurrean aurkeztuko dute hostiral honetan 2002 agarren urtean berriozarko udala gure erriko ondare materiagabea biltzea eskatu zion Nafarroako Unibertsitate Publikoari lanaren esedea da. Gure herriko adineko pertssonei informazioa eskatzea joan den mende mendean gure herrian olakoa zen jakiteko eta ja, garai hartako bizimodua arlo guztietan ezagutzeko etxea lana familia, eskola eliza erremanak eta abar luze bat. Proiektuan aurre ikuusia dago hogeita hamar elkarrizketa grabatzea bideoz eta lebizikoa hamar elkarrizketak eginak daudeia da eta hoiek izanen dira ostilonetan entzunaretoan aurkeztuko direnak harriatsaleko seier dietatik aurrera. Eta gure albiste sortarekina amaitzeko kanpaina beti berri baten berri eman behar dizuegu E, abenduaren batean, abian jarri baitzen, erabilitako jostailuak eta mugik horreak sakelako telefonoak jasotzeko kanpaina. Erabilitako jostailuak bilduko dira, egun hauetan baliabide gutxiagoko beste pertsona batzuek jostatzeko aukera izan dezaten, gertu dauden egu berri eta urte buka era honetan. Bestalde, erabilitako sakeleko telefonoak emateko aukera ere egonen da, eta bildutako dirua, gurutze gorriak antolatutako gizarte proiektuak burutzeko erabiliko da. Jostailuak auzokidea laguntzeko elkarteak banatuko ditu egu berritako kanpanean eta ba, zuen jostailuak zuen gailuak utzi nahi baldin badituzue gizartean e, gazten gizarte etxean egin dezakezu asteartetik igandera Arriotsaleko bostetatik etatik 8etara Artekalekaleko 6garren zeenbakian sakelako telefonoei dagokionez berriz gazteen gizarte etxean banatzearekin berriozarko institutuan eta berriozarko udaletxeko bulego nagusietan utz ditzakezue astelenetik ostiralera goizeko ordutegian. eta labur, labur, baina eguneko egunkariei buruz mintzatuko gara orain leherroburuak irakurriko ditugu Lenik eta abeinen diario de notiziaz izanen dugu aipagai eta hause da leherroburunagusian drama, gamesan manifestazio jendetsua, gaur eta biharko lanuztearen zain bestelako kontuen artean bat tokiko aferak aipatzen ditu hauxe e, besteak beste, estafeta kalea trafikoari moztuta egonen da, aste arte honetan, baten instalazioa dela eta e, bestelako kontuak ere badak hartza hezkuntza gaiak esate baterako osoko errektorek manifestu bateratu aurkeztuko dute gaur murrizketen aurka. Eta bukatzeko albisteix helebbre bat, hogei bat diozezik badute exorziista ofizial bat tartean iruinekoak. Gar egunkariak ere badak hartzain bat gain nafarrioaren e, in, ba, inguruan baina balenik eta behin Durangora joanen gara lerroburu nagusiarekin aurre uspen guztiak gain dituta Durangoko hiri azzooki begira. Eta Kontu ekonomikoak lan kontuak gizarte babesa gamesako langileei hiruineko kaleetan orixia aipatzen du garak bestelako kontuen artean, hause, Pepek planteatzen duen zentsoaren aldaketak beste zeinu bateko mehatxatuak baztertzen ditu. Eta e, politika kontuetan, UPN dauden barne arazoak aipa ditugarak UPN, Jolanda Bartzinaren kontra lehiatzeko prest agertu da Alberto Catalan. Bukatzeko, Europara doa angara, onako albistearekin, Espainiak Bruselan ordezkatzen duen bostetako bat da Nafarroa. Eta gure kiosko digitalarekin amaitzeko diario den Navarra aipagai izanen dugu. Hauxe lerburu nagusia, funtzionarioen lanaldia zabaltzearen luzapena eztabaidatuko da. Gaur parlamentuan bestelako <coughs> barkatu, bestelako kontuen artean, Hauxe Iruñeko deskalza euskaleko igogailuak hiru aldiz bandalizatu dituzte 2008an, aditzori erabiltzen dute, bandalizatu. Bestelako kontuen artean, ba, zer esan handia emanen duen afera. hasiain Nafarroako Kutxako presidenteak xantaiak kasu bat salatu du, zenean Santiago zerbera implikatua dagoen. Eta bukatzeko, azken arazo bat, azken afera bat ba, puri-purian dagoena. Gau giroko amar lokal salatu dituzte iruñean aforoa gainditzeagatik. Eta egunkariei begiratua eman ostean, eguraldiari buruz mintzatuko gara orain. Euguraldia, ba, hotza, zer besterik esan, ezin besterik esan. Horeintxe bertan, zero azpitik bi graduko temperatura daukagu berrio ahiren. Eta asko jota termometroek zazpi gradura nio eginen dute gora egunean. Zehar, zeruak hori bai, ba, Oskar Bi, batzuk agertuko zaizkigu, ahiretzalde partean, baina euririk ez. gaux izan da guzti gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago dato zen orduetan berrioari jaatiaren sintonian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. <tusurra> Y como hemos comentado al principio del programa, vamos a hablar de deportes y en concreto de ese Día del Deporte que tendrá lugar mañana mismo a partir de las 7 de la tarde en el auditorio para hablarnos de todo ello. Tenemos ya con nosotros al técnico de deportes, Josu Bayo, al que saludamos ya, Caixo Josu unón, unón, y a Xavier Andueza, que al que tuvimos recientemente, pero que saludamos de nuevo con mucho gusto. Javier, Egunon. bueno buenos días. Eh, ya sabes que bueno esta es tu casa cada día más. Porque... Bueno, bueno. <risa> Estoy, como se dice, anonadado. <risa> eh, porque prácticamente estamos hablando contigo o sobre ti prácticamente todos los días. Entre entre la semana de montaña, el, los la temporada de, de los amigos de la montaña y el día del deporte, eh, casi no, no sales de aquí, Javier. Bueno, bueno. <risa> Bueno, pues eh, por lo que vamos a hablar hoy, como hemos dicho, es del, del Día de, del Deporte eh, que tendrá lugar mañana y cuéntanos en primer lugar, Yosu, ¿qué es lo que habéis preparado para este día tan especial? Bien, pues eh, comentaros que este año es un poco especial ya que cambiamos el formato de lo que es el Día del Deporte. Hasta la fecha otros años lo que hacíamos era convertirlo en la foto del deporte uh -huh. y eh, mediante una convocatoria. En el Polideportivo de Berriozar, eh, todos los deportistas eh, de los diferentes clubes de la localidad eh, nos sacábamos una, una fotografía. Uh -huh. ¿no? Aprovechábamos ese momento para hacer el reconocimiento a las personas que, que ese año estaban destacadas. Uh -huh cambio de formato este año es público y conocido que estrenamos auditorio entonces centramos a aprovechar <risa> entramos la actividad en el auditorio nuevo de barriozar no ello nos obliga a cambiar un poquito de, de formato de tal manera que Eh, lo que vamos a tener es eh, los clubs más representativos de la localidad eh, vendrán un equipo de, que practica en cada modalidad diferente eh, deportiva uh -huh. en representación de, de cada club ¿no? eh, eso por un lado el acto consistirá principalmente prioritariamente en tres eh, momentos un primer momento presentación de dietas eh, para deportistas entre 4 y 16 años Un segundo momento donde contamos con la presencia de Javier Andoza, que nos presenta unos paseos que ha diseñado eh, por la lo, cercanía y la localidad de Berriozar. Y un tercer momento que es el acto de reconocimiento. Uh -huh. eh, las personas o los deportistas que este año la Comisión de Deportes del Ayuntamiento de Berriozar entendía que, que había que reconocer. ¿no? Uh -huh. Eso sería un poquito el, el acto en sí. Bien, eh, pues si te parece, vamos por puntos. A mí me ha llamado la atención eso de las dietas y eh, no sé en una gala como la de como la de mañana en que en qué consiste eso de hablar de, de dietas sí bueno no lo tiene que... nada que ver con, con la operación pre navideña de, de no. o post navideña de bajar los turrones, ¿no? No, no, no no no va por otra, por otra por otra onda. Mira, en principio eh, el tema es el siguiente. Desde el programa comunitario de hábitos saludables se han desarrollado varias acciones en los últimos eh, años y una de ellas que tiene relación con el ámbito de deporte ha sido ha consistido en trabajar con una dietista, Blanca García Barrios, que en ¿Mm? su momento trabajó en el polideportivo de Riezar de dietista. Eh, ...el diseño de unas dietas para niños y niñas deportistas entre 4 y 16 años. Entonces lo que queremos hacer es presentar e informar a la población... ...de que esas dietas las vamos a poner en la web del ayuntamiento... ...y que todo el mundo tendrá acceso a, a ellas. en Esas dietas se han dividido por edades, por franjas de edades... ...4 o 5 años, de 6 a 10, de 11 a 14 años... Y eh, por eh, modalidades deportivas en función a la intensidad eh, de, de cada actividad, ¿no? Aeróbicas, anaeróbicas y mezcla. Mm. Y principalmente lo que pretenden es dar una serie de hábitos Eh, para que los niños y niñas que hacen deporte tanto entre semana con el tema de eh, los entrenamientos como el fin de semana con la competición pues eh, tengan una alimentación adecuada al, pues eh, al desgaste o, o al gasto físico que se desarrollan y ¿no? uh -huh. uh -huh. Eh, Jaime, no sé si... Bueno, Egunon Egunon, Egunon. Antes de que, no nada. Te, que no se te olvide como de costumbre saludarme hoy hoy esta semana anunciamos otra vez que es la que me toca subir a los críos al colegio, a ver cuando solucionan el tema del transporte público, es una reivindicación que hacemos cada 15 días cuando me toca subir a mí a los críos al colegio y y claro, y, y llego tarde al, al magazine pero me recupero y... Yo, y entonces esa semana suele ser cuando cuando le niego el saludo a Jaime exactamente, porque entro aquí eh. pero bueno, que, que luego fuera de los micrófonos nos hablamos y tal... Sí, y ...que la sí, gente no sí, se sí. piense que, que no... <ríe> ...Nada, eh, Josu, estás hablando de la alimentación... Eh, eh, ...dirigida a los, a los más pequeños... ...este mismo fin de semana eh, leíamos en la prensa... ...esa gran problemática que había precisamente... ...había subido enormemente la problemática... ...incluso daban datos de que había ya un problema detectado... Eh, ...de obesidad en críos menores de 4, de 4 años... ¿Sí? Uh -huh. Es impresionante, pero eh, los últimos datos que están dando de análisis en torno a la alimentación infantil nos lleva a, eh, a constatar que existe eh, un problema de obesidad. Eh, ya os digo que, que a nivel general y en los últimos años es así. Tal es así que existen incluso programas dirigidos a, a controlar y mejorar estos aspectos. Eh, desde el proyecto NAOS, desde el Estado eh, y eh, a nivel de, de, por ejemplo, nuestra propia comunidad, eh, se están subvencionando o atendiendo programas que lo que pretenden es que haya práctica eh, deportiva o actividad física por un lado y luego que haya eh, una serie de hábitos que mejoren la alimentación en los niños y niñas. Sí, porque solo con hacer deporte no es suficiente, hay eh, no hacemos nada con impulsar, como se impulsa en Berriozar eh, el, el hacer el deporte entre los críos y, y los no tan críos, si luego no si luego los llenamos eh, de chucherías después de, del entrenamiento, ¿no? Eh, evidentemente, evidentemente. Y yo añadiría un aspecto que es muchísimo más actual, que lo estamos constatando en los últimos eh, tiempos, que viene acompañado con el tema de la crisis, donde eh, a raíz, ya os digo, de este programa de hábitos eh, comunitarios, de hábitos saludables, estamos constatando ya no que hay una mala alimentación o malos hábitos en la alimentación, sino que hay una escasez de alimentación en alguna franja de la población. En nuestra propia localidad también. ¿eh? En el colegio en el comedor escolar hemos constatado que hay hábitos malos alimenticios, pero también que, que hay alumnado que realiza eh, escasamente el tema de la alimentación, que realizan una o dos comidas al día exclusivamente un dato realmente sí, espeluznante, diría yo, preocupante, preocupante sí. cuando menos, Oye, pero seguimos con la gala, eh. Sí. John, le damos igual la palabra a sí. Javier para que nos cuente un poco qué sí. cuál es su participación. Eh, eh, en la segunda parte, ¿no? Después de hablar de las dietas, de la alimentación de los deportistas más jóvenes, eh, bueno, subirás tú tu al escenario para contarnos un poquito pues eh, todo lo que tiene que ver con esas rutas, esos paseos eh, Alrededor de Berriozar, ¿no? Sin, mo sin, sin movernos demasiado. Exactamente, aquí la, la cuestión era andar sin mover el coche. Uh -huh. Entonces, eh, el ayuntamiento de Berriozar, pues me dijo a ver si podía hacer algunos recorridos por aquí, por cerca de Berriozar. Y claro, aparte de los tres o cuatro que tiene ya el ayuntamiento en el, en el Robledal de Berriozar, uh -huh. pues me, me preocupé un poco de hacer unos recorridos para todas las edades y para todos los medios de, de que la gente pueda hacerlos uh -huh. entonces he hecho tres recorridos que son uno de 9 kilómetros otro de 6 km, y otro un poco mayor de 16 que es, es subir a la, a la cima de, eh, de Añezcar uh -huh. entonces el recorrido de, de 9 kilómetros pues parte de aquí de Berriozar y se mete en terreno de Berrio plano luego en terreno de Aizuain y vuelve otra vez a Berriozar es un circuito en círculo es uh -huh. una cosa en círculo Pues que está muy bien porque sales sales de, la, de la, lo que es la, la ciudad o el pueblo y vas por el campo, ves uh -huh. cosas, eh, si el ambientillo está bien. si hay... que estés iba pendiente para que se anime también la gente. Exactamente, y, no, y luego la, la, yo más que todo... Eh, una de, la, de las cosas es que la gente está muy muy metida en el sillón, entonces a mí me gustaría que la gente se, subiese a andar, porque es, es, es saludable salir a andar, ¿no? Un poco entonces, al hilo de lo que comentábamos antes sí. también, para bueno hacer frente a esa obesidad sí. y a los hábitos de vida eh, sedentarios, el, el andar sí. por, por el monte, incluso por aquí cerca, puede ser una forma, sí. ¿no? Sí, luego estos recorridos, pues bueno, hay uno, por ejemplo, que es hasta subir a la cima de Añezcar, que ya tiene 16 kilómetros, ...pues eso es un poco más más, más complicado... es complicado ¿no? ...pero está muy bien... ...porque luego llegas a la cima de Añezcar... ...y la visión de la cuenca de Pamplona es perfecta... ...o sea ves unos... Está, la, ...la ves estupendamente... Uh -huh. ...y luego esos recorridos son sin ningún desnivel... ...es pasear, uh -huh. es pasear y... ...entonces eh, uno de los recorridos que hay... que ...es el que hace mi mujer con sus amigas... ...que <risa> tiene 6 kilómetros que lo hacen todos los días... ...y no son las de mi mujer con sus amigas... ...he visto que hay otras señoras... ...que hacen el mismo recorrido... ...incluso lo hacen al revés... <risa> eso una de las cosas que me gustaría es que la gente pues practicarse un poco el quitar ese esa cosa de estar en el sillón y no moverse a mí a mí por ejemplo una de las cosas que, que me da mucha pena no es, no es por criticar ¿no? pero es ir al club de jubilados y ver a la gente deldito de la mañana jugando a las cartas cuando podía darse un paseo por ahí no uh -huh, efectivamente <risa> que hay muchas formas de, de ocio y, uh -huh. y bueno tal vez con estos paseos Eh, haya gente que se anime poco a poco a empezar sí. a salir de, de casa, del, del sofá y bueno, igual luego los veis en, en lo, vuestras convocatorias de los amigos de la montaña ¿eh? bueno. a las nueve de la mañana ya preparados. Eso, eso quisiéramos, eso quisiéramos sí, <risa> sí. Javier, eh Sí, eh, tengo ahora, ¿no? Estoy en, estoy ahora en antena, porque aparte de no saludarme, me quita el micrófono ahora. Yo, te he quitado no el micrófono. Es que, me, mira cómo me pones, Javier, te he el micrófono porque estabas haciendo ruidos <risa> Estaba con el ordenador. Al ordenador eso es. eh, Javier, el tiempo. Estamos en pleno invierno, hace frío, llueve. En estos paseos que nos propones, eh, ¿son compatibles con el mal tiempo? Sí, sí, tranquilamente. O sea, hombre, si estaría... Me refiero bien. al tema, pues, del camino. No, y, no, no, no tiene No entramos nada. en barrizal. No entras en Barrizal, hay algún trozo de pista igual que, que puede estar en la orilla, pero se, se pasa tranquilamente. Yo los he hecho en invierno, con nieve y sin nieve, los he hecho... ¿Con y, nieve más a gusto? Hombre, mucho más a gusto, ¿no? <risa> Y no tiene ninguna complicación, ninguna, ninguna, sí. Uh -huh. o sea, es Está sí. muy bien, a mí, a mí me han gustado, vaya. La única complicación que tiene es que hay que pasar, en alguno de ellos, hay que cruzar la carretera dos veces, o sea, mejor hecho una la vía, que hay que tener mucho cuidado... ...y otra que cruzar la carretera general de San Sebastián... ...que es para pasar a Berrioplano... Uh -huh. ...pero bueno ahí está la cuestión de que es que no se puede hacer otra cosa no, hasta, no hay, a, no hasta que no quiten el tren ese, ese que van a quitar, que llevan quitando bueno, 30 años y, ¿no? 30, yo llevo 43 en Berrizar y a mí me dijeron cuando vine aquí a Berrizar a vivir esto desaparece de dos o tres años <risa> a ti también no, sí. desaparecerá, algún día desaparecerá igual creo que no lo veremos no menos lo van, vaya, al menos lo, yo vaya pero... al, al paso que vamos yo creo que no, no lo hemos de ver eso, es, eso es como como la autovía de Pablo Najaca que yo paso muchas veces por allí eh, llegas al pantano de Yesa y te sales y, y cuando la harán? Metas a ver han paralizado toda o sea que, bueno y eh, otro punto serán la, las marchas que, que nos está comentando Javier y ya por último decíamos al principio eh, que tendrán lugar pues esos reconocimientos deportivos del año Eh, cuéntanos eh, Joshua, ¿a, ¿a quién a quién vamos a reconocer este año? A mucha gente, yo, a mucha gente. Son sí, pasado un listado que madre mía. La verdad es que, que cuando se empezaron a plantear nombres en la Comisión de Deportes, eh, nos sorprendió el constatar eh, por un lado El, el, ...la cantidad de personas que de la propia localidad eh, han ido y están consiguiendo... ...poco a poco eh, logros deportivos relevantes, eh, así como las personas que dentro del deporte... Eh, ...tienen ya un nombre y han venido a vivir a nuestra localidad, ¿no? Y, y por eso nos encontramos eh, en este caso con 11 reconocimientos eh, deportivos algunos se dan en pareja no me parece eh, Sí, hay, hay <risa> modalidades en las cuales hay varias, <risa> <Al menos. risa> varias personas ¿no? eh, pero sí sí también decir que de estos 11 reconocimientos exclusivamente uno de ellos es ahora un equipo uh -huh. es decir, el resto son el personas son individuales, individuales. Sí, sí, sí. sí sí con lo cual eh, además a una cantidad de modalidades deportivas muy muy interesante si quieres entramos en harina entramos en harina sí sí vale pues os comento el primer reconocimiento va a ser para el, el equipo cadete de, de, de Ricky rolla ...del club uh -huh. Berrizar quil el cartea un equipo muy curioso porque desde que nació en alevvin eh, ha ganado toda aquella competición en la cual ha participado ¿no? uh -huh. entonces le, le llega un buen momento el reconocimiento en una edad muy muy interesante y tanto en modalidad de soca como en combinada uh -huh. es un grupo de, de, de chicos y chicas pues pues muy relevante en nuestra localidad ¿no? y este sería el grupo el grupo eh, que que vamos a reconocer, porque el resto ya son personas individuales. Uh -huh. eh, por ejemplo, en torno a la modalidad deportiva del taekwondo, eh, queremos reconocer a Aitor Snangu y Leire Bujanda, ¿no? uh -huh. que, en, que en la categoría de 33 eh, kilogramos, pues eh, han participado en competiciones a nivel de, de Navarra con, con unos eh, reconocimientos pues, pues importantes. ¿no? Eh, en el caso de Leire, llegando a, a tener el, el oro ¿no? en Juegos Deportivos de Navarra modalidad más más cosas que, que hay para, eh, para dar y, y, y regalar no es una lista larga como decíamos al principio Marcelo ferreira eh, brasileño de nacimiento eh, barrio tartarra la, de, de adopción de ¿no? adopción sí eh, pues eh, además una modalidad tan particular como como el boxeo. Eh, tanto en el 2011 como en el 2012, uh -huh. ha sido ganador de la modalidad trans transcontinental de crucero en torno a 90 kilos, ¿no? Uh -huh. Y en, en el 2012 incluso está clasificado para el europeo y, y el mundial, ya os digo, en una modalidad muy particular como uh -huh. es la del, la del boxeo, ¿no? Eh, otra persona que ha venido a vivir eh, a nuestra localidad en, en los últimos tiempos, eh, Saray Narváez, eh, patinadora, juvenil, eh, que también lo ha ganado casi todo, uh -huh. medallas de, de bronce, plata, oro, eh, en modalidades de velocidad en torno al patinaje. Eh, muy, muy reseñable, ¿no? Uh -huh el eh, baloncesto Man, baloncesto andoni garcía jugador de, de la el, localidad hasta la temporada pasada donde ya ha sido fichado por el san ignacio uh -huh. hasta la fecha participaba en los equipos de barriozarmen de Barriozar, aldea quiro el cartea y que ha participado con la selección navarra en el último campeonato de españa que se, que se ha celebrado ¿no? uh -huh. un joven un pequeño con mucha proyección en, en el mundo del, del baloncesto Vamos a pasar al fútbol. En fútbol también hay más de uno, me parece. Sí, en el fútbol contamos con tres chicas y un chico. Uh -huh. Ismael López, Ismael López recién fichado por el Athletic uh -huh. Club de Bilbao. Eh, jugando en primera división, pues la verdad que es uno de los deportistas que en el torno del fútbol pues más proyección ...ha tenido, ¿no? Sin duda. Mm, seguramente no podamos contar con su presencia... ...ya que el miércoles el Atleti juega la copa... <risa> ...y los compromisos profesionales... ...pues eh, le imposibilitan el venir, ¿no? Mm. Contaremos con familiares que, que recogerán... Eh, ...el reconocimiento. Y luego ya, en el tema del fútbol... Eh, ...hablaremos de mujeres. Mujeres porque mm, siempre han tenido mucha relevancia... ...en esta modalidad en nuestra localidad, ¿no? Estamos hablando de Marta y Elba Unzue, jugadoras eh, en Cataluña, uh -huh. Barcelona, la en el Español, uh -huh. eso es. que el año pasado quedaron bueno, este año quedaron campeonas de la Copa de la Reina. ¿no? Y también tenemos a Mireia eh, Olaiz, eh, jugadora del equipo de fútbol 8 de la localidad del Club de Rizar de Fútbol, Que participó con la Selección Navarra uh -huh. y que quedó campeona de España de fútbol 8 con el equipo de la Selección Navarra, ya uh -huh. veis. Y bueno, yo creo que solo te queda uno por sí, mencionar. solo me queda uno. Además es un reconocimiento especial. Él se encuentra aquí, eh, Javier Andueza y el grupo de amigos de la montaña, ¿no? Bueno, ese, eh, ese sí que... ¿irá a recoger el, el premio? Espero, ¿Eh? espero, Vaya, espero. Sí, digo que es un... Si no se nos pierde por ningún camino. Yo creo que es, o sea, los compromisos deportivos te, te permitirán acudir. Pues sí, sí, porque la excursión que tengo es para el miércoles. Sí. <risa> más, nos vale. más nos vale. Pues el caso de Javier es muy especial. Es muy especial porque, como él ha comentado antes, lleva con nosotros pues más de 40 años y eh, Es de las personas que en el día a día eh, ha hecho berrizar y se ha formado y es parte de berriozar eh, con, con una modalidad que, que tiene mucha tradición en nuestra tierra y que yo creo que últimamente vuelve a resurgir entre entre la gente incluso entre la gente joven ¿no, sí, lo, lo único que ahora por ejemplo yo cuando yo empecé hace ya 54 años Pues resulta que íbamos todos conjuntos en un autobús. Ahora ya como la gente tenemos o tienen casi todos coche pues ahora eso se ha, se ha, se ha quedado en otra modalidad. O sea, va, va, más gente va eh, por libre que por, que por cruz. Y incluso que en Pamplona y cruz, por ejemplo, como el de Bareñán, que hace aún llena el autobús a los domingos uh -huh. pero la mayoría de los clubs se han quedado ya sin sin gente para eso, sí. Bueno, los, los tiempos han, han cambiado también uh -huh. en el montañismo, pero no, no podemos quejarnos en Berrizar, uh -huh. creo yo. ¿eh? No, no, en momento de que Berrizar más ahora hay dos dos clubs, o sea, dos, nuestro nuestro son los amigos de la montaña y luego está el BCE, ¿eh? uh -huh. ahí está también, que más ahora esta semana celebra su semana de montaña. Efectivamente, ya hablamos de ello la pasada semana con sí. con Kini, también salió tu nombre a relucir. Sí, pues tengo miércoles <risa> una proyección que echar allí eh, efectivamente esa... sí bueno y organizáis también para el domingo, para el domingo eso sí, una salida al monte sí Yacu, me, comentaron, me comentaron que eso que ya, nosotros la teníamos ya organizada ya nosotros organizamos el calendario para todo el año así como el BKAE va haciéndolo cada mes y me comentaron de hacer la conjunta y digo pues encantado hombre porque vamos a poder ir todos juntos bueno, a ver uh -huh, yo volviendo un poco al tema de los reconocimientos eh, como comentabas al principio sorprende eh, pues eh, sean tantos reconocimientos en un solo año ¿no? algunos ya eh, queda claro que son deportistas eh, de adopción que han venido a vivir aquí y que se han hecho y se han educado deportivamente en otras escuelas en otros en otras localidades incluso en otros países pero hay otros que no Eh, se podría decir, se podría llegar a, a la conclusión de que también es un poco fruto del trabajo que en el ámbito del deporte se está haciendo durante tantos y tantos años aquí en Berrizar. Sí, evidentemente. Eh, la inversión que se está haciendo en instalaciones, eh, el, el, el nacer eh, continuo de clubs en nuestra localidad, eh, personas que se dedican de manera voluntaria a potenciar eh, modalidades nuevas. Eh, la realidad es que la fotografía del deporte en Berriozar en hoy, hoy en Berriozar es muy diversa, eh, muy interesante y lo que estamos haciendo es recogiendo el fruto de, de, de estos últimos años de trabajo. ¿no? Uh -huh. Esperemos que dentro de unos años se puedan seguir recogiendo frutos a pesar de los recortes, ¿no? nos vienen épocas y momentos muy difíciles la, la realidad es esa no nosotros hemos tenido suerte que hasta el año pasado hemos podido invertir en instalaciones y creo que esas instalaciones pues bueno las podremos amortizar en los próximos 5 o 10 años en cuanto a, a trabajo y eh, deportivo pero sí que es cierto que posiblemente estemos entrando en una etapa donde volvamos a o tengamos la obligación de volver a utilizar metodologías de hace 20 25 o treinta años que Javier las conoce de primera mano y en las cuales eh, pues bueno tengamos que echarle mucha voluntad mucho trabajo, mucho cariño y posiblemente pocos recursos económicos Voluntad y trabajo y cariño sobra quien en Bergezar, se ha demostrado <risa> bueno, pues... y bueno, a pesar de que desde el gobierno de Navarra ya es el segundo año que no vamos a recibir un duro en el ayuntamiento de berriozar para la práctica del deporte y la inversión en el, en el ámbito del deporte pues se sigue haciendo esa apuesta, se siguen manteniendo los retos y eso es de agradecer. Eh, si os parece, nosotros tenemos que seguir con el magazine. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Josu por estar hoy aquí en, con nosotros y nosotros seguimos, nosotros seguimos adelante porque tenemos que seguir con el informativo del río. Efectivamente, de es que ricas con los dos. Y igualmente, Kercacho. Nosotros Lunes 10 de diciembre de 2012 Comenzamos nuestro boletín informativo en castellano Esto es Berrión Noticias Y empezamos, como hemos dicho... Eh, con el deporte concretamente el día del deporte que tendrá lugar mañana. Así es la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Berriozar ha organizado un año más el día del deporte, un homenaje a los deportista, deportistas y las deportistas más destacados del año en nuestro pueblo. La cita será el próximo martes mañana a las 7 de la tarde en el auditorio. Primeramente tendrá lugar la presentación de unas dietas especializadas para deportistas chiquis y después el montañero Xavier Anduza ofrecerá varias marchas y paseos alrededor de Berriozar. Y por último se entregarán esos reconocimientos deportivos de este año 2012. Seguimos con deportes, esta vez con la tercera semana de montaña organizada por los grupos montañeros de Berriozar. BKM en Ditaldea organizado por tercer año consecutivo la semana de montaña de Berriozar, que tendrá lugar y está teniendo lugar ya desde el día 7 de este mes hasta el 16 de diciembre. Así, este miércoles, de día 12, el montañero Xavier Andueza ofrecerá la proyección titulada Los lugares por donde camino en el Culturcune a las 7 y media de la tarde. A la misma hora y en el mismo lugar, pero en el día 14 viernes tendrá lugar la proyección BKE Himalaya 2011 mientras que Íñigo Barberena hablará sobre la ruta de 4.000 alrededor de Monte Rosa mediante otra proyección y a continuación se realizará un homenaje en memoria a José Luis Cisneros Pelayo todo ello será el día 15 a partir de las 8 de la tarde en el auditorio y por último los amigos de la montaña han organizado una salida al monte Iracurri de 1.192 metros la cita será en, desde la plaza de Gusqui a, a la ...a las 9 de la mañana, la pasada semana tuvimos la oportunidad de charlar con Kini... ...miembro del BKE y organizador de la tercera semana de la montaña... ...y él nos explicó el trabajo que conlleva organizar un evento de estas características... ...le escuchamos. Llevamos prácticamente desde octubre organizando todo... Eh, ...son muchas horas, se hace con, con cariño porque si no estas cosas no se harían... ...la gente se quemaría... ...también es cierto que hay gente que le toca pringar más que a otras...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 ocupando una pequeña parte del centro escolar en horario lectivo los padres y madres de mediaaldea comenzarán su encerrona el día 13 de jueves a las 9 de la mañana hora en la que se ofrecerá una rueda de prensa la salida está prevista para el viernes 14 a las 4 y media de la tarde ese mismo instante partir en ese mismo instante partirá una manifestación desde el centro escolar hasta la plaza eusscalería por Y cambiamos de tercio, hablamos ahora del Patrimonio Inmaterial de Berriozar. El año 2011 el Ayuntamiento de Berrezar encargó a la Universidad Pública de Navarra la realización de un trabajo de recopilación del patrimonio inmemorial de nuestro pueblo. La finalidad del trabajo era recopilar información de nuestras personas mayores para conocer cómo en nuestro pueblo el siglo fue el siglo pasado. La forma de vida en todos sus aspectos, la casa, el trabajo, las familias, la escuela, la iglesia, las relaciones, las celebraciones y un sinfín de cosas más. Son 30 las entrevistas previstas, 10 de las cuales ya se han realizado. El El próximo viernes 14 de diciembre a las 18.30 horas, seis y media de la tarde, se presentará en el auditorio el trabajo llevado a cabo hasta el momento.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 de ayuda al vecino en la campaña navideña. Los puntos de recogida serán los siguientes. Por una parte, el Centro Cívico Juvenil, en el número 6 de la calle Artecalé, de martes a domingo de 5 a 8 de la tarde. Y también el Instituto de Bergezar y el Ayuntamiento, que también recogerán móviles de lunes a viernes en horario de mañana. También es hora de abrir nuestro kiosco digital, de echarle un vistazo a los periódicos del día. Cuéntanos, Jaime, qué dicen hoy los titulares. Comenzamos este repaso con el periódico Gara. ¿Nafarroa es una de las cinco representadas en Bruselas por España lo que es lo mismo? una de las que se va a quedar sin representación en Bruselas alguno alguna ha debido pensar que nafarroa no necesita tener esta su propia oficina de que le represente en Bruselas seguramente será alguien muy muy navarro o muy muy navarra y seguimos Alberto catalán se deja creer para competir con yolanda barcina en upn y es que está al caer el congreso de unión del Polo navarro respaldo social a los trabajadores de gamesa en las calles de Iruña fueron 2000 las personas que se manifestaron este fin de semana en en la... ...en la capital Navarra. Y seguimos con Diario de Navarra. Denunciados 10 locales nocturnos en Pamplona por superar el aforo. Oye, es que se ha puesto de moda ahora denunciar eh, este este hecho. El, la, y, y digo que se ha puesto de moda, ¿no? ¿no? Si de este... moda o, o, o que se gobierna a golpe la... de titular. Eso es. Eso es. <risas> Actos en Navarra y en el País Vasco por la Marcha Mundial de las Mujeres. Se refiere eso a la Marcha Mundial de las Mujeres y en la Plaza del Castillo de Iruña hoy al mediodía ya eh, va a haber un acto. Los pequeños comercios se aferran a los festivos frente a la crisis y yo diría y alguno que no es tan pequeño también. Y por último, acabamos este repaso, breve y rápido repaso a la prensa digital, con Diario de Noticias. El gobierno cree que lo idóneo sería dar derecho de voto a la diáspora desde el año 77. Habla del gobierno del Estado y está hablando de la propuesta de alteración del censo electoral, utilizando como excusa la existencia de ETA. Parece un poco exagerado interpretar que todo aquel que se fue, que se ha marchado a vivir fuera de nuestro territorio durante este periodo, lo haya hecho por culpa de ETA. Y la prórroga del aumento a la jornada de los funcionarios en el Parlamento También estará hoy a debate en la mesa y junta de portavoces Esa prórroga de la jornada de los funcionarios Jueces y fiscales y abogados rechazarán este miércoles la reforma de la ley del Poder Judicial Y es que está dando mucho, mucho que hablar en este ámbito La propuesta, la nueva propuesta del señor Gallardón Bueno, pues, eh, vistos ya los periódicos del día, vistos ya los titulares, hablamos de la información meteorológica. Tiempo frío el que tenemos en Berriozar, hemos amanecido con 2 grados bajo cero, ahora mismo estamos en 1 eh, grado bajo cero, aunque los termómetros parece que no subirán demasiado durante el día, con máximas de 7 grados. Eh, los cielos durante la mañana despejados con algunas nubes por la tarde, aunque sin riesgo de lluvias.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 Dirata gaurko honetan sarean sekzioan ustut dut ekonomiaz mintzatuko garela beste behin Bai, askotan gertatuko zaigu oh. e, realitateak lagintzen duelako, Ion. E, gaur, e, bueno, eman haidiogu gure entzun lehi e, gure entzun legoari e, aukera, aukera pedagogiko bat, lau minututan e, ikasteko do ikusteko edo jakiteko zer demontreden askotan asken bolada honetan entzuten nari garen banko malo izeneko bankoa banko hori, bankua, bankua baldin bada, e, gurein ikusiko dugun bezala, espaita banku bat zehazki eh? bankuek eh, daukaten helburua askoz ambiziosoa da baina <laughs> basteko, banko malo deituriko honek baino eh, ekarreko dugu Xavier Salas eh, I Martinen katalanan eh, irakaslearen hitzetan eh, pues, horren inguruko ausnarketa edo azalpena ausnarketa baino eh, asken finean Esa da, pues, Banco Malo de Ituriko... Fenómeno hau pues, eh, ez dela banko, banku bat la Banco Bancobat bat, eh inmobiliario bat, mm -hmm. eh dedikatzen dana in ere banketxeek daukaten eh, pues, eh, eh, ondasun inmobiliario guztia pues, eh, saltzera, saltzera. Eh, ta, bai, mm -hmm. eh, azken finean eske gertatzen dena da, pues, krisia dela eta eta keste bueno, pues, krisia bakarri, bueno, beste estaba idaba dago, eh borain, momentu honetan auzioak eta entzuten ditugula pues, e, banketxeko dituztela, pues, bo pisu e, eta eta bueno, pues, e, e, eraikin asko beraien esku mm -hmm. e, baina ezin dituztela saldu. Ezin saldu horiek ira... saldu eta ono eh, bueno, gutxiennez banku honen bitartez egiten dutena da, pues, errekuperatu dirua, edo segun nondik eta nola begiratzen duzun, eh, irabasi dirua. ta gertatzen dena da, bas, eh, banku horiek eh, desauzioatuko eh, ondasun horiek badutela lehengo prezioa, eta lehengo prezioan ezin dela saldu, oraingo prezioan eh, saltzeko, asmatzen da, formulao, immobiliaria, agentzia, banku malo deituriko fenomeno honekin, e, legala da, eta egiten dutena da irabazi dirua. Azkenean hori dela elburua. Tira, ba, entzun dezagun, nahi baldin bauzu, Xavier Salai Martin irakaslearen lezio hau, ba, zein ean ba, irakasten digun, esaten digun, zer demontreden banku txar bat, banko malo deritzen entitate hau? La palabra banco malo o las palabras banco malo son bastante incorrectas porque uh, no se trata ni de un banco ni es malo. Uh, uh, lo que llamamos banco malo básicamente es una gestora de activos inmobiliarios que uh, un día fueron de los bancos. Uh, el problema al que se enfrenta el sistema bancario español es que durante la burbuja los bancos prestaron uh, 400.000 millones a empresas constructoras y promotoras inmobiliarias y cuando éstas se arruinaron en lugar de devolver 400.000 millones pues devolvieron solares, viviendas a medio construir, edificios, etcétera Y esto no vale 400 mil millones. Esto, si los bandos, lo, bancos lo venden, van a poder eh, recuperar una parte. Uh, como los bancos no son muy buenos, no son expertos en vender activos inmobiliarios, se ha pensado que una solución es crear una gestora de activos que le compre estos activos a los bancos luego esta gestora con estos activos lo que va a hacer es gestionarlos bien y venderlos al precio eh, mejor que pueda. El memorándum de rescate del sistema financiero español dice que unos auditores independientes van a más o menos calcular no el precio de mercado de hoy de estos activos sino el precio que se puede obtener a largo plazo. Este es el precio que el Banco Malo, que esta entidad gestora, va a pagar a los bancos. Una vez los bancos tengan estos activos, lo van a vender. Si lo venden a un precio superior al precio que han pagado a los bancos, pues van a ganar dinero. Si no, van a perder dinero y este dinero se lo va a quedar Europa. El Banco Malo se financia con dinero que va a dar uh, el Banco Central Europeo y las instituciones europeas, es decir, El Banco Central Europeo y las instituciones europeas dan dinero al Banco Malo. El Banco Malo compra los activos a un precio justo eh, que los eh, auditores dicen que es el que se va a poder recuperar de todos estos activos inmobiliarios españoles. El Banco Malo va a coger todos estos activos, los va a vender, si gana dinero bien y si pierde Uh, tanto las pérdidas como las ganancias se lo quedan los europeos, que son los que han puesto el dinero para que todo esto ocurra. El problema que tienen todos estos activos uh, inmobiliarios es que al no saber exactamente cuánto valen, genera una incertidumbre enorme uh, sobre uh, la solvencia de los bancos y por lo tanto cuando el banco malo uh, les compra estos activos a cambio de dinero uh, todo el mundo sabrá exactamente cuánto dinero tiene el banco uh, uh, seguramente el banco va a tener que absorber pérdidas porque lo que va a recibir por estos activos es menos de lo que pagó uh, uh, digamos de, lo que, de, de los créditos que concedió a las empresas inmobiliarias en su momento por lo tanto los bancos van a tener unas pérdidas pero la incertidumbre va a desaparecer y lo que se espera es que una vez desap desaparecida la incertidumbre sabremos qué bancos son los que son solventes, qué bancos son los que por culpa de las pérdidas no son solventes y uh, por lo tanto los bancos que sean solventes y puedan funcionar empiecen a dar crédito y empiecen a generar actividad económica para que España salga de la crisis. <tose> Bueno, y después de todo este larguísimo puente foral eh, esas vacaciones, que no sé si has tenido muchas vacaciones, Raquel, Egunon bueno, en algún día de fiesta ya hemos tenido Volvemos a la cocina de Raquel el lunes, eh, hace dos lunes nos despedíamos hasta el lunes siguiente y nos dábamos cuenta de que el 3 era fiesta y por eso pues ha tardado 15 días en volver a nuestros estudios nuestra amiga Raquel, nuestra cocinera la cocinera de Berriozar y Ratia eh, Nos vas a Ah, claro, ya estamos ya a puntito de, de que lleguen las Navidades Y nada más y nada menos que nos vas a enseñar A cómo preparar ese besugo al horno Que que nos vamos a comer el 24 de diciembre Bueno, por ya veremos si comemos besugo o qué <risa> ¿Por qué no? <risa> bueno, puede ser, todo puede ser <risa> A ver, sí, os voy a dar la receta de besugo al horno, ¿vale? Venga, primero los ingredientes, como siempre. Ahí estamos. Vale, un besugo de kilo y medio más o menos, una taza de aceite de oliva, tres dientes de ajo, vino blanco, perejil, sal, pimienta, luego unas patatas en rodajas finas, una cebolla en juliana, eh, cortada en tiras, y un limón. Mayormente en juliana, sí, cortada en tiras. No, por eso. <risa> bueno, ahí va, os voy a decir cómo se elabora, ¿vale? Venga, en pues una... vamos a por esa elaboración. Ahí estamos. En una fuente de horno... Llenamos el fondo de patatas, cubrimos todo lo que es el fondo. Encima de las patatas colocamos la cebolla en juliana, salamos y espolvoreamos con un poquito de perejil. Eh, con el horno bueno sí, echamos un poco de aceite de, de oliva por encima y lo metemos al horno precalentado ya a 180-170 grados o así, vale que ya esté bien calentico. luego con los dientes de ajo, la sal, el perejil, la pimienta y con un chorrito de aceite hacemos un majado en un mortero, o sea, trituramos bien para tener una especie de salsa y untamos todo el untamos el besugo por la parte de encima y por el interior del besugo. El besugo tiene que estar cerrado, ¿vale? Que no os lo den abierto abierto del todo como si fuese un libro. Luego, bueno, pues, cerrado? O sea, sí, limpio pero sin sin abrir. Eh, colocamos el besugo sobre las patatas y la cebolla. Eh, les damos tres, Le damos tres cortes encima en la superficie de la piel y le colocamos a cada ranura de, la, de que le hemos hecho media rodágica de, de limón, ¿vale? Muy bien. Bueno, eso me... va a parecer una nave espacial. Sí, casi, casi. De un <risa> Vale, le echamos un chorretón de vino blanco y ya lo dejamos hornear unos 25-30 minutos o así, vigilando que... Vigilando que no se, que, no, que no, se no se nos queme, haga. porque tanto sí, rato bueno, en el horno... Eso es. más Más es la... Bueno, que cada horno tiene su, sí, no, su frusilla, potencia, sí, no, ¿no? Eso, Porque sí. te dicen que está a unos grados, pero unos no calientan más que de un lado, otros. Bueno, pero cada uno eso. se supone que ya conocerá el horno de su casa eso y que es. sabrá todo lo atento atenta que tiene que estar. Eso es. bueno, y esto no, no tiene mucha complicación. Con el vino queda bastante hidratado, no hace falta tampoco ir Eso por encima porque es. gordito el besugo. es. ...y ya tendríamos la receta, lo que sí pues yo nada, digo... Pues nos da tiempo, después de lo lenchero... ...hacer ese besuguito y todavía comer... ...o empezar a cenar hasta una hora prudencial... Hombre, sí, sí, con estas recetas y sí. ...ya cuando nos metamos con los asados de carne... ...estamos en otro tema... Bueno, ese es otro tema, yo cuesta un poco más de tiempo... <risa> de todas formas, yo recomiendo también... ...que el que no quiere hacer con besugo, con dorada... ...este plato tal tal como está descrito... ...quedaría muy bien también dorada... ...o incluso con la lubina... ...que me gustan otras elaboraciones más... Así, Así que, que ya sabéis Artarra, si no hay pasta para el besugo que no lo habéis comprado, como hay que comprarlo bastante antes de Navidades y congelarlo que es otra de las posibilidades. Se coge y se va por la dorada que está más accesible y también se puede disfrutar, y bien rica. eso, es y bien rica y se puede disfrutar de esa compañía con un buen plato de pescado que también hay que comer pescado, no solo carne. Y a ver, pues para antes de despedirnos, recuérdanos los ingredientes y nos vemos el lunes que viene. Venga. Sí, ahí va. Para un besugo de kilo y medio más o menos, una taza de aceite de oliva, tres dientes de ajo, vino blanco, perejil, sal, pimienta, patatas en rodajas finas, una cebolla en juliana y un limón. Ah, y una cosa se me ha olvidado, que la patata la, patata, la tenemos que tener en el horno un poco mientras hacemos... O sea, mientras preparamos el besugo, tiene que estar en solitario un poco en el horno, que no sé si… La patatita sola en sí, el horno un ratillo. O sea, la patata con la cebolla, todo lo que hemos colocado en la base de la bandeja, mm. lo tenemos que hornear un poco antes de añadirle el besugo. Es una de las cosas difíciles que de, de sacar sí, de un plato mira, de pescado, la patata, que... dices… ¿cómo sí, porque le cuesta, más, le cuesta más a la patata que al besugo, así como… Los... Pues entonces sí que sí que ese es un dato importante. Hay ¿vale? que darle más tiempo a la patata. Sí, Pues nada, eh, Raquel, es que he un lunes más y nos vemos hasta la semana la semana que viene, el lunes que viene está de sí. Pues muy bien, aquí estaremos. Vale, aguur Raquel. Venga, aguur. Bueno, y nosotros nos hemos emocionado tanto hablando primero con Josu eh, Bayo y Javier Andueza y luego con Raquel, que se nos ha ido el santo al cielo. Se nos ha pasado la hora, Jaime. Se nos ha ido la mano hoy. <ríe> sí, la, mano. la verdad que sí, a veces eh, nos pasa. Tenemos demasiadas cosas que queremos contar y no nos dan en estos 60 minutos que tenemos de magazine. Pero bueno, eh, es, lo que, es lo que tiene. Eh, mañana volvemos, como siempre, a partir de las 9, aquí en el 100.8 de F M o en guzkiplaza.net con más cositas en Kaixo Berriozar así que hasta entonces agur Jaime agur Jon agur Berriozar agur Berriozar